11 de la mañana, 41 minutos. Si、sí, en noviembre de este año Estados Unidos va a realizar elecciones presidenciales, elecciones que por supuesto tienen impacto a nivel mundial, y la carrera por la presidencia se da entre cuatro candidatos, pero los dos principales son la demócrata y ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el republicano y empresario de medios y juegos Donald Trump. Hace apenas unos días que las encuestas empiezan a dar un vuelco en favor de la intención de voto para Hillary Clinton. Hay una encuesta realizada por CBS News que coloca a la candidata demócrata. En un 46% sobre el 39% de Donald Trump. Ya estamos en comunicación con Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y docente para hablar de este tema. Leandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Diego María Eugenia? ¿Cómo están? Bien, muy bien por acá. En principio, ¿cómo t o m á s estos datos que están dando a Hillary un poquito arriba? ¿Qué ha pasado en el último tiempo que se revierten un poco estas tendencias? Bueno, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos es la tierra de la encuestología, así que de acá a los casi 100 días que quedan para las elecciones generales de Lore. 8 de noviembre nos van a ametrallar con todo tipo de encuestas. Hay algo cierto que es que tradicionalmente, cuando cierra cada candidato sus convenciones,、sí、suben í s las encuestas, n o porque bueno, tiene el foco durante una semana de la atención mediática en su figura, recibe distintos apoyos y sube. Trump subió bastante después de su convención, que fue hace dos semanas. s í De hecho, una encuesta del lunes de la semana pasada de CNN por primera vez lo ubicaba él. Entre tres o cinco puntos arriba de Hillary Clinton, según si se contaran ellos dos como candidatos o se incorporaran el candidato del Partido Libertario y la candidata del Partido Verde, que le podrían restar votos a Hillary Clinton, s í pero terminó la semana pasada la convención demócrata, que se esperaba una convención bastante complicada por el escándalo por la filtración de mails que mostraron que. La cúpula del partido ¿sí? y toda la estructura del partido jugó en favor de Hillary Clinton y contra Bernie Sanders, como había denunciado ya el senador de v e r m o n t durante la campaña. Es más, tuvo que renunciar la máxima autoridad del partido a pocas horas de empezar la, con de la convención, pero cosechó distintos tipos de apoyo. Incluso Bernie Sanders, contra lo que planteaban、eh, sus seguidores en la convención, llamó a votar. Y pidió el voto para Hillary Clinton porque Trump es el mal mayor. ¿no? Y bueno, salió de la convención fortalecida y las primeras encuestas que se van conociendo, algunas del fin de semana, otras las que ustedes citaban ahora, muestran ahora un despegue, unos puntos arriba de Hillary Clinton. Pero lo que hay que decir es que es una elección que no es una elección que esté cerrada, es de final abierto. O si sea, hace un año parecía absolutamente imposible que Donald Trump pudiera ganar la interna republicana, no solo la ganó. Contra todos los candidatos que había del establishment del Partido Republicano, sino que la ganó por un muy amplio margen, logró ser ratificada su candidatura en la convención de hace menos de dos semanas, s í y que el hecho de que ya esté parejo en las encuestas es un dato bastante alarmante.、Serio. ¿Es cierto que va protagonizando semana en semana declaraciones、eh, totalmente fuera de lo que se conoce como la corrección o los límites políticos dentro de Estados Unidos y ha sobrevivido a cuanta barbarie a dicho? En el último año, ¿no? Pero este despegue de Hillary Clinton creo que tiene que ver también con que acaba de terminar la Convención Demócrata y los analistas dicen que hay que esperar 15, 20 días a que baje la espuma de las dos convenciones y se estabilice, se estabilice digamos, la intención de voto. Ahora depende de muchos factores: la elección, porque son elecciones no obligatorias y Trump tiene un apoyo, un núcleo duro que va a ir a votar y va a hacer campaña sí o sí. El voto de Hillary Clinton, o buena parte del voto, no es, una, no es digamos, un apoyo a su persona o a sus propuestas, sino que tiene que ver con la aversión, con el temor de que pueda ganar alguien como Donald Trump. Y esto va desde el establishment político y económico de Estados Unidos. O sea, Hillary Clinton hay que entenderlo, por más que nos cause mucho retras, rechazo Donald Trump, por su xenofobia, por su misoginia, por las barbaridades que dice. s í Hillary Clinton es la candidata del establishment de Wall Street y del establishment político de Washington. s í Pero también la apoyan un montón de gente, como por ejemplo, los, casi la mitad de los votos del Partido Demócrata, 46% fueron para Bernie Sanders, que es absolutamente crítico de Hillary Clinton, y muchos de esos votos, y la gran mayoría, van a ir para Hillary Clinton para evitar que gane Donald Trump. El tema es que, como son elecciones a las cuales. Hay que inscribirse para ir a votar, no es fácil, ¿sí? son elecciones no obligatorias. Necesitas documentación, por ejemplo, no tienen un DNI, un documento, toda la población como tenemos acá. Entonces hay que ir con la licencia de conducir. Bueno, pero ¿qué pasa con los que no tienen licencia de conducir? Tienen que probar ¿sí? su, eh, su identidad. Por ejemplo, llevando un certificado de su partida de nacimiento. Muchos no lo tienen, sobre todo los sectores más pobres. O sea que hay un sistema electoral bastante particular. Que tiene que ver con el voto voluntario,、en、muchos estados votan menos de la mitad del padrón, y tiene que ver también con que la elección no es directa, sino como acá, sino es indirecta, es decir, se vota por estados. Entonces hay 10-12 estados, que son los estados que oscilan entre demócratas y republicanos, que son los que van a definir elecciones. O sea que hay una matemática electoral que no solo hay que mirar cómo van las encuestas a nivel nacional, quién tiene más votos, sino. ¿Quién gana los delegados, los 270 delegados que uno necesita para tener la mitad más uno del colegio electoral? Leandro, siguiendo un poco los cinco puntos que estaba. Resaltando el cineasta Michael Moore en estas cinco razones por las cuales Donald Trump podría convertirse en presidente de los Estados Unidos, incluso él lo daba como una afirmación y una posibilidad bastante concreta. ¿El voto más entusiasta puede venir por parte de los republicanos que apoyan a Trump y no así a, a Hillary por a, los adeptos que pueda llegar a tener Hillary en, en la elección? Y sí, Hillary Clinton, o sea, Donald Trump es rechazado por un porcentaje altísimo de la población, pero Hillary Clinton también, y no solo por sus características personales,、eh, que digamos, que no generan empatía, ¿no? no tiene el carisma que tenía, por ejemplo, su marido, que tenía Barack Obama, que le ganó a ella, recordemos la interna en el 2008, cuando Hillary Clinton era la candidata de nuevo del establishment, y Donald Trump pateó el tablero, y casi Bernie Sanders durante este año casi lo logra. Sin ningún tipo de apoyo del establishment, es más, es, él es un extra partidario, pero Hillary Clinton tiene un récord como senadora y como secretaria de Estado bastante nefasto. n o Ella, a diferencia, por ejemplo, de Obama o de Sanders, como senadora en el año 2002, apoyó la invasión que Bush,、eh, que Bush lanzó contra Irak con pruebas absolutamente falsas de armas de destrucción masiva, s í apoyó la intervención en Libia y el asesinato de Gaddafi. Es la que tiene el fuertísimo apoyo del lobby israelí, que es un lobby que incluso fue muy crítico del presidente Obama. ¿no? Netanyahu, o n su, su máxima autoridad, fue recibida en enero、eh, por el Congreso norteamericano ¿sí? sin la invitación de Obama. n o Es decir. Representa los sectores más,、eh, más conservadores, sin duda, dentro del Partido Demócrata. Es decir, su esposo Bill Clinton en los años 90 ¿sí? abandonó buena parte del programa del Partido Demócrata y lo que tenía que ver con el estado de bienestar. Pegó un giro a la derecha el Partido Demócrata y eso es lo que expresa la dinastía Clinton y, en particular, h i l l a r y Clinton. Entonces, ¿qué está diciendo Michael Moore en ese texto que tanto circuló? ó q u e citas? Primero dijo, bueno, yo juré después de la votación de ella en el 2002 para apoyar la invasión d Irak del 2003 que jamás iba a votar a Hillary Clinton. Si se voy a romper la promesa porque del otro lado tenemos al psicópata, dice Michael Moore, de, de Donald Trump. n o Pero hay un montón de potenciales votantes, sobre todo esos millones de jóvenes que apoyaron a, a Bernie Sanders, que no van a ir a votar ese día. O que si bien van a ir a votar, no van a llevar a otros a votar. Es decir, no van a tener una campaña entusiasta. Y otra cosa importante que señala que hay cuatro estados clave: m i c h i g a n Ohio, Pensilvania y Wisconsin, donde hay una población de trabajadores ¿sí? que logró captar、eh, Donald Trump diciendo: Yo voy a defender el empleo norteamericano. Los tratados de libre comercio, el NAFTA, el de América del Norte, que está vigente hace 22 años, ¿sí? y el que acaba de firmarse este año, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, van a seguir destruyendo e m p l e o s d Estados e Unidos. Estados Unidos perdió 5 millones de empleos fabriles en los últimos 15 años y Donald Trump dijo: Me voy a oponer a eso, es decir, voy a sancionar a las automotrices, a las empresas siderúrgicas que se trasladen a México o a China, donde la explotación es mucho mayor y los salarios son más bajos. Bueno, Hillary Clinton, c o r r í a de izquierda por Bernie Sanders, en la campaña dijo: Yo me opongo también al TPP. Pero claro, ¿qué le dicen los críticos, incluyendo Donald Trump? Vos, como secretaria de Estado de Barack Obama, Negociaste durante cuatro años con todos los países que después lo firmaron la firma de este acuerdo. O sea que muy pocos le creen a Hillary Clinton en el discurso que dio el jueves pasado. Fue un discurso donde, donde tomó buena parte de las propuestas de Bernie Sanders, pero la acusan de ser una candidata que dice más o menos lo que las encuestas indican que tiene que decir. Una candidata muy oscilante. Bueno, hay otro sector de analistas que dice: igual Donald Trump no puede ganar, ¿sí? no puede ganar por la composición demográfica de Estados Unidos. Las mujeres, los afroamericanos, los latinos ¿sí? y las minorías GLTB van a apoyar a, a Hillary Clinton. ¿sí? De hecho, así lo indican las encuestas. ¿sí? Y esto le va a permitir, por ejemplo, ganar en estados claves ¿sí? como la Florida, donde hay un voto latino muy importante, que es un estado que oscila entre demócratas y republicanos. No olvidemos que Jeff Bush, el hermano de Bush, fue gobernador de la Florida. ¿sí? O el estado de Virginia. Por eso eligió a ese vicepresidente. Un poco conservador, Hillary Clinton, para tratar de asegurarse un Estado clave, que es uno de los Estados que oscilan entre demócratas y republicanos. Mencionas、eh, la estrategia de campaña en contra de los tratados de libre comercio, en contra del TPP, y pareciera la antítesis de lo que estamos escuchando por estos días acá, por lo menos en Argentina, en la boca del presidente Mauricio Macri, que justamente plantea los tratados de libre comercio como lo mejor que le puede pasar al país en su apertura al mundo. ¿Cómo pensás que pueden influir a nivel regional y a nivel país también estas elecciones en Estados Unidos con estas, por lo menos, decisiones que se están tomando en el marco de la? Campaña con relación al comercio internacional, a los tratados de libre comercio? Sí, ahí hay una gran hipocresía. ¿eh? Estados Unidos promueve estos tratados. El NAFTA se aprobó ¿sí? en los años 90, lo empezó a negociar Bush padre, se aprobó durante la gestión de Clinton y lo apoyaron el grueso de los senadores y diputados de ambos partidos. ¿sí? Lo que pasa es que en la campaña electoral, como los sindicatos en Estados Unidos dicen bien, Los tratados de libre comercio son funcionales a las grandes transnacionales, no a los intereses de los trabajadores. Tanto como de los trabajadores de Estados Unidos, a los cuales s e l a s amenazas. e hace huelga, cierra la empresa acá, que es lo que ocurrió en estos estados que estaba mencionando, y lo traslado a México. Después todavía p e o r a a China, donde es más barato ¿sí? eh, la mano de obra. Entonces, es un instrumento. Los tratados de libre comercio son un instrumento, entre muchas otras cosas, del capital contra el trabajo y que le prohíben o que inhiben a los estados de establecer cualquier tipo de marco regulatorio, ya sea lo que tiene que ver con políticas laborales, con legislación laboral, pero también con legislación medioambiental. En una entrevista que subió a mi blog esta semana a Joseph Stiglitz, explica cómo cualquier empresa, ¿sí? Que tenga que cumplir con reglamentación que tenga que ver con cuestiones ecológicas o medioambientales, puede, si se firma el TPP, el Acuerdo Transpacífico, demandar al Estado porque eso está haciendo que disminuya su tasa de ganancia. Son s acuerdos para restringir la capacidad de los Estados de establecer cualquier marco regulatorio. Y Hillary Clinton, decíamos, es muy hipócrita porque está diciendo me opongo. ¿Por qué? Porque buena parte de los sindicatos que apoyan al Partido Demócrata están diciendo estamos en contra ¿sí, de. Eh, que se firme, es decir, que el Congreso ratifique el acuerdo transpacífico. Pero Barack Obama, del cual ella se plantea como la gran sucesora, está tratando de que este año, justamente antes de las elecciones, Estados Unidos, su Congreso, ratifique el acuerdo transpacífico. Hay una cuestión electoral que, como saben, que espianta votos, dicen estar en contra. Bueno, acá tenemos el claro ejemplo, la política exterior de Macri, que vos mencionabas recién, María Eugenia, tiene que ver con una política aperturista. Claramente neoliberal y tendiente a la firma de tratados de libre comercio. Argentina quiere entrar ahora en el TPP, que no lo firmó en febrero, pero quiere ser parte a través de la Alianza del Pacífico. Por eso no es casual que hoy Macri, junto al gobierno golpista de Brasil y de Paraguay, estén tratando de evitar que Venezuela a suma la presidencia pro-témpora del Mercosur,、uh -huh. porque eso sería ponerle un coto a las negociaciones entre el Mercosur y Unión Europea. Para firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo de libre comercio que, a, a mi juicio, es muy lesivo para los intereses de las mayorías populares en la Argentina. Bueno, no es casual todo esto. Ahí está llegando esta noche John Kerry, nada menos el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, está llegando para ratificar a, a Mauricio Macri como lo que ellos pretenden, un nuevo líder de la derecha regional. Y esto es otra muestra más de cómo Argentina está planteando una política exterior subordinada En relación con Estados Unidos, dice: Vamos a cooperar en los temas que le interesan al mundo. ¿Cuáles son? Narcotráfico ¿sí? y terrorismo. Y tenemos ya esta advertencia que hicimos hace varias semanas de que、si、hay una negociación secreta para que Estados Unidos abra dos bases militares en la Argentina, una en la Triple Frontera y otra en, en Tierra del Fuego. Así que hay que mirar todos estos movimientos regionales porque efectivamente. Son muy preocupantes. Aquí vemos la conexión con lo que c h a r l a m o s hace un rato en el programa, también con la situación en el Bolsón y el rol de l e w i la construcción de un aeropuerto en ese territorio, y no podemos dejar de verlo en ese plano en el que nos propones, Leandro. Y pienso en las elecciones en Estados Unidos y en este panorama que enfrenta a Hillary Clinton y a Donald Trump. También pienso en cuál fue、eh, el escenario que llegó al balotaje en Perú con dos propuestas sumamente conservadoras también. Pienso lo que tuvimos que afrontar aquí en Argentina, a ¿no? El encuentro entre Sioli y Macri como únicas opciones en la final de la Y pienso también en un proceso de derechización en Europa. ¿Qué está pasando? Que mediante la vía democrática se ratifican propuestas de este estilo. Bueno, creo que es una, es una explicación, remite una explicación bastante compleja. Tiene que ver, me parece, con los límites que tuvieron los procesos ¿sí? distintos ¿no? que se dieron en América Latina en los últimos años, donde、eh, claramente hubo un, una impugnación, por lo menos seguro desde el punto de vista discursivo, de. Las políticas neoliberales que se venían desarrollando de las dictaduras de los 70 hasta principios de este siglo, pero、eh, se siguió dependiendo de un esquema extractivista. Y cuando, entre otras cosas, entraron en crisis los precios de las commodities, sobre las cuales se establecieron políticas redistributivas en muchos países de la región, empezamos a tener crisis económicas o estancamiento económico, y eso le permitió a la derecha, tanto de Estados Unidos como sus aliados locales, sí. Una fuerte ofensiva con, contra lo que ellos llaman despectivamente los populismos latinoamericanos, que es un término que a mí no me gusta y que engloba distintos procesos, como el que se d i o、eh, se está dando en Venezuela o Bolivia, con lo que pasó en Brasil o la Argentina, que son situaciones distintas. Bueno, me parece que nos debemos un balance crítico de lo que ocurrió en la región en los últimos 15 años para analizar sus, sus, sus logros, pero también para ver los límites, ¿no? la dependencia de ciertos liderazgos. Eh, de tipo personal, y cuando esos liderazgos desaparecían, la, la dificultad para construir、eh, nuevos liderazgos y transiciones. Me parece que es un debate bastante amplio, pero sin duda, desde que murió Chávez hace tres años para acá, para poner un, un punto de partida, claramente hay una ofensiva neoliberal y restauradora, digamos, conservadora en la región, que tiene que ver con un realineamiento claro con Estados Unidos. Y esto lo podemos ver en lo que pasó en la Argentina, en el golpe en Brasil, en lo que está pasando en Venezuela con una fuerte ofensiva destituyente, en lo que pasó en Perú, más allá de que hubo una alternativa de izquierda interesante, si el Barataz terminó nada menos que entre Fujimori y un neoliberal explícito. Es decir, una región que sin duda se está atravesando cimbronazos políticos muy fuertes. Estados Unidos, que se vio derrotado con su proyecto hegemónico del ALC a hace poco más de una década. Vuelve ahora a insistir con el acuerdo transpacífico para tratar de sacar lo más posible a China de la región y para tratar de consolidar a los gobiernos, justamente que predican estas políticas neoliberales. Gracias, Leandro, por el análisis. Te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y docente, hablando del panorama electoral en Estados Unidos, donde en este momento Hillary Clinton parece aventajar a Donald Trump, pero como nos vienen diciendo, hay que esperar que baje la espuma, sobre todo en tierras donde la encuesta es la ley de todo. ¿no? Y todavía falta para noviembre. Hay que ver qué pasa en el medio, cómo suben y bajan los números y el rol que está jugando Obama también tratando de convertir un poco al, a Donald Trump como un enemigo interno.